cambiaron las cosas y aquí estamos lado a lado como dos enamorados como la primera vez como han pasado los años qué mundo tan diferente y aquí estamos frente a frente Köszönöm, Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo Vueltas, que dio Navidad. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase. No nuestro